Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Boga, o sea, zarpa, adéntrate Así dice la palabra, boga, amar adentro Y uh, el día de hoy El Señor tiene algo bien especial para cada uno de nosotros. Durante estas últimas semanas hemos estado hablando del Padre Nuestro, ¿recuerdan? Y en cada una de las partes del Padre Nuestro que hemos hablado, Dios nos ha retado. Dios nos ha confrontado. A no nada más estar orando por estar orando al Padre Nuestro. Así no tiene... Así no tiene chiste, si no sabes qué es lo que significa. Y hemos estado examinando a través del Padre Nuestro nuestra relación personal con Dios. ¿Y sabes por qué hemos hecho esto y por qué estudiamos el Padre Nuestro de esta forma? Porque una de las grandes tragedias que existe hoy en día en el pueblo de Dios es que muchas personas no se examinan. Y el Padre Nuestro es como una radiografía en donde estás... ¿Recuerdas cuando les dije que era una escalera y que vas bajando en la escalera? Pero también significa que vas subiendo en la escalera hasta que llegas hasta lo más alto y le dices, papito. Y desgraciadamente muchos no están dispuestos a ser honestos consigo mismo y el resultado final, desgraciadamente, es sufrimiento. Y digo sufrimiento porque al no querer reconocer nuestras faltas o nuestros errores o en la posición en la que estamos eh, con el Señor, en nuestra relación personal con el Señor, ¿sabes qué pasa? No crecemos espiritualmente. Entonces la pregunta de hoy con este tema, Boga Mar Adentro, es ¿qué tenemos que hacer para lograr un crecimiento espiritual en mi vida y recibir las bendiciones de Dios? Y hoy yo te quiero que vayas a Lucas capítulo 5 Del 4 al 11 Y estos versículos nos van a mostrar Lo que tenemos que hacer para lograr un crecimiento espiritual Lucas 5 del 4 al 11 Escucha lo que dice, dice Está Jesús ahí hablando y dice Cuando terminó de hablar dijo a Simón, o sea a Simón Pedro boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Y entonces Simón le respondió y le dijo Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Pero en tu palabra echaré la red Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía Ahí lo vimos en el video Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos Y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Déjame hacer un breve repaso de historia aquí. El Evangelio de Lucas está, es un Evangelio histórico. Está construido en un orden histórico y cronológico de la vida de Jesús. Y es uno de los Evangelios más extensos que hay. Y según este Evangelio de Lucas, estos acontecimientos de la barca es al inicio del ministerio de Jesús ahí todavía no llamaba a Pedro ahí, ahí es cuando Pedro dice yo te sigo Señor y dejo todo y es al inicio del ministerio de Jesús después de que Jesús sufrió las tentaciones del diablo en el desierto Jesús inició su ministerio y al principio todos se maravillaban de sus enseñanzas y su fama se comenzó a difundir estoy haciendo un poco de historia Y esto se declara muy bien en Lucas 4, del 14 al 15, dice cuando leemos, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿cómo regresó Jesús? En el poder del Espíritu. Dice, y, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero cuando Jesús les revela el propósito por el cual había venido, ahí mismo en la sinagoga, cuando abre el rollo de Isaías y les dice esta palabra se ha cumplido hoy aquí. ¿Qué pasa con todas esas personas que decían, wow, qué buena onda este cuate? ¿Qué pasó con todos ellos? Lo rechazaron. Lo rechazaron inclusive buscaron matar a Jesús y esto viene en Lucas 4 del 28 al 30 dice al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea para tirarlo a la barranca de Huentitán bueno no, no era la barranca de Huentitán, ¿verdad? mas él pasó por el medio de ellos y se fue Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? ¿Por qué estoy haciendo un poquito de historia? Por dos razones. Número uno, estos detalles nos demuestran que conocer acerca del Señor no es suficiente. Número uno. Y número dos, estos detalles nos permiten entender que por mucho conocimiento que tengamos de la palabra Y que por mucho que escuchemos acerca de nuestro Señor y sus enseñanzas Nunca vamos a lograr obtener el pleno convencimiento de su gloria De su gran majestad, de su poder, de su presencia Si no crecemos espiritualmente O sea, tú puedes saber muchísimo de la palabra de Dios Pero si no creces espiritualmente No le estás conociendo con todo su poder, con toda su gloria, con todo lo que Él es. Así que mantengamos estos dos detalles estos dos detalles en mente y vamos a seguir con la historia. Y lo primero que encontramos en la historia es que, que dice que Jesús terminó de hablar y le dijo a Simón, boga mano adentro y echa vuestras redes para pescar. Aquí tenemos el primer paso a seguir cuando deseamos obtener un crecimiento espiritual y caminar paso a paso con el Espíritu Santo. El primer paso que tenemos que seguir es desarrollar una relación Escúcheme, una relación más profunda Con nuestro Padre Celestial A través de la relación que tenemos con su Espíritu Santo Porque eso es lo que nos dejó el Señor aquí Y una vez que tienes eso, entonces te puedes mover al siguiente nivel Y digo esto porque todos aquí, de alguna forma u otra Todos tenemos una relación personal con el Señor, ¿no? Algunos más, otros menos, pero todos tenemos aquí una relación con Dios, Estamos, digámoslo, que estamos en un cierto nivel espiritual, ¿estamos de acuerdo? Y ni porque unos tenemos más tiempo y otros menos tiempo somos más que otros, no, no estoy diciendo que hay jerarquías en eso, simplemente todos nosotros estamos en un distinto nivel de crecimiento espiritual. Pero que tú estés en un cierto nivel espiritual, no quiere decir que ese es el nivel que Dios te quiere, que quiere que estés. ¿Sí entiendes eso? Porque muchos desgraciadamente estamos en un cierto nivel espiritual y ahí nos quedamos. Y hacemos ciertas cosas y bueno yo vengo, cumplo y voy, regreso y, y, y estoy y a lo mejor participo y sirvo y, y estoy en un nivel Pero realmente ese es el nivel en que Dios te quiere en tu vida Yo creo que no Y en este versículo encontramos implicado que el primer nivel que existe En todos nosotros, en todos los que hemos creído Es cuando dice boga mar adentro Y esto es algo que implica que ellos quizá no habían llegado a la profundidad que debían Mira, ellos eran pescadores profesionales Pedro era un pescador profesional, se había dedicado toda la vida a pescar Ellos sabían cuándo debían ir a pescar en el mar de Galilea, ¿no estás de acuerdo? Y estuvieron toda la noche echando redes. Imagínate qué cansado, ¿no? O sea, porque las redes pesan. No sé si alguien ha tenido oportunidad de estar en el mar y, y ayudar a jalar las redes cuando las están jalando así. No, no sé si alguien ha tenido la oportunidad, mi esposa sí, ¿verdad? Y casi se la lleva la red también. Pero las redes pesan un montón. O sea, se mojan y pesan las redes. Imagínate toda la noche estar echando la red, y ahí, ¿no?, moviéndola, y a ver, jalándola, y nada, y otra vez, y nada, y no era una redecita, era una red grande, pero quizá ellos no habían llegado al punto en el que Dios los quería, cuando tú y yo conocemos al Señor Cuando tú y yo nos entregamos al Señor, ese es un primer nivel, un cambio sucede en nosotros. En Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el primer nivel, cuando tú vienes y, y crees en Jesús. Mueres al pecado, tu, tu viejo hombre es crucificado ahí juntamente con Cristo. Y, y en términos modernos podríamos decir que, que cuando tú crees en Jesús y, y, y, y, y le aceptas y tus pecados son perdonados, quiere decir que, que, como hay una expresión ahí que dicen, te mojaste los pies. Y quiere decir que, que metiste tus pies ahí a la orilla del mar y te remojaste. Ese es el primer paso. Y estás ahí y el océano es la, nuestra relación con Dios. Y cuando recién tú recibes al Señor, estás ahí... Con, en la orilla del mar y te moja los pies Ese es el primer paso Pero Dios no te quiere ahí Dios no te quiere ahí En otras palabras has entrado Al mar de la relación con Dios En un primer nivel Entrar en la verdad de Dios Y aceptar su palabra es el primer paso Pero sabes que desgraciadamente Desgraciadamente Muchos se quedan ahí Se conforman con lo mojadito de los pies, arriba se pueden estar tatemando por el sol, pero se conforman con lo mojadito de los pies. Es por eso que Hebreos 5.12, escúchame bien lo que dice Hebreos 5.12, fíjate lo que dice, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido ¿De qué está hablando hebreos ahí? O sea, deja de ser un bebé espiritual Crece en Dios relacionate con Dios Échate un clavado en el mar No te quedes ahí nada más con el agüita mojándote No sé qué significa para ti nada más el agüita mojándote los pies A lo mejor es venir los domingos A lo mejor es hacer una oración al día A lo mejor es leer un versículo O medio versículo Porque en eso te llaman los cuates Y, y empiezas, ay a ver Y ya se te olvidó leer ¿Qué es para ti estar ahí en ese nivel? Debiendo ser, aquí las palabras claves son Debiendo ser ya maestros ¿Sabes cuántos quieren de aquí quieren ser maestros? o sea maestros maestros en la palabra de Dios o sea en, el, en la relación con Dios en crecer en Dios y no quedarte enano espiritualmente una vez escuché a una persona que decía mi iglesia es de enanos porque nadie crecía Todos venían y se sentaban y escuchaban, y sí, gloria a Dios, y sí, venían y nadie crecía. Y sus vidas seguían teniendo problemas, y sus vidas tenían teniendo un montón de cosas. ¿Y por qué? Porque se quedaron así. ¿Por qué hay tanta gente trabados en este primer nivel inicial? Te voy a decir por qué. La razón es porque muchos no desean crecer. Muchos no desean crecer, están ahí, yo me quedo aquí, estoy cómodo, estoy en mi área de confort, no me saquen de mi área de confort, yo estoy bien así y no quieren crecer. Muchos no desean profundizar su relación con Dios porque saben que el crecimiento te va a llevar a obligaciones que en muchas ocasiones no estás dispuesto a aceptar. Dices, no, es que si yo me meto más con Dios va a cambiar mi vida y voy a tener que dejar cosas. y Mejor aquí me quedo. Que me moje los pies. Nada más. Pero eso sí, cuando vienen los problemas y las dificultades estamos, ay Dios, Dios, ay, ¿por qué? ¿por qué? Y nada más estamos con el agüita ahí en los pies. Obligaciones que muchas ocasiones no estamos dispuestos a aceptar. Y es por eso que hoy en día muchas iglesias... En muchas iglesias, el pueblo de Dios está sentado en las sillas, en las bancas, ahí nada más. Ha sido gente que ha pasado de tener el, ese primer fuego inicial, en el cual, Señor, yo creo en Ti, Señor, gracias por perdonar mis pecados. Y ese fuego, y que le llaman el primer amor, que nunca debemos de perder ese primer amor, yo no sé por qué. O sea, debemos estar siempre enamorados del Señor, y más enamorados del Señor. Pero están así de repente, ni de ser un fuego así que me consume, pasan a ser calentadores de sillas. O sea, sí están calentitos, pero calentando sillas. Regresemos al ejemplo de la playa. Imagínate que estás en la playa y que el mar es la relación con Dios. Y ahora lo que haces es de que dices, bueno, ok, voy a meterme más con Dios. Y ahora estás hasta las rodillas. ¿Te puedes mover fácilmente? ¿Sí? ¿Cuántos han estado en el mar? Tan poquitos han estado en el mar Dios, tenemos que organizar una reunión en Vallarta o, ¿o qué, qué, ¿Qué es lo más cerquita de aquí? ¿Qué es lo más cerquita? No, digo, ¿cuál? ¿Cancún? No, no es cierto, Cancún está lejos. está Manzanillo ¿Qué les parecería un domingo, señores? La reunión es en Manzanillo Y el camión sale a las... A las ¿Cuántos hacemos de aquí en Manzanillo? Tres horas, entonces si la reunión empieza a las once ¿Qué nos tenemos que ver aquí? A las ocho, ¿no? A las ocho de la mañana Bueno a las 7 para conseguir lugar en la playa. Imagínate qué padre sería, ¿no? Vámonos todos a la playa, ¿no? Desde ay, desde el viernes. Bueno, hacemos un mini retiro toda la iglesia. Pero imagina, bueno, imagínate que estás en la playa y te metiste hasta las rodillas. Te puedes mover libremente, puedes caminar así en la arena con el mal hasta las rodillas. Sí puedes, ¿no? Claro que sí. Puedes libremente ya que el agua solamente te cubre una pequeña porción de tu cuerpo. Y, y a lo mejor te cuesta tantito trabajo caminar en la arena, pero es por la misma resistencia del mar. ¿No? Todo lo hemos experimentado de alguna u otra forma. Pero de ninguna manera te encuentras completamente limitado. Ahora, ¿sabes qué? Ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Y digo que ahí está el peligro porque cuando nos movemos libremente... Cuando no estamos limitados por Dios, entonces esto quiere decir que no estamos recibiendo una convicción de error y de pecado. Eso quiere decir que vamos a ceder con frecuencia a los impulsos y deseos de la carne. Acuérdense que el mar es la relación con Dios. Entonces, primero estabas mojado de los pies, ahora estás hasta aquí en la rodilla. ¿Pero te puedes mover libremente? ¡Sí! Sí te puedes mover libremente. ¿Y eso qué refleja en este ejemplo que estoy dando? Que tú puedes fácilmente caer otra vez en las cosas de las cuales saliste ¿si ¿Sí me entienden? ¿si ¿Sí me siguen? en otras palabras vamos a ser dominados más por las cosas de este mundo que por el Espíritu Santo que mora en nosotros por eso mis queridos hermanos y hermanas muchas veces tenemos tantas broncas y volvemos a caer en lo mismo porque limitamos nuestra relación y estamos hasta aquí hasta las rodillas Y no queremos meternos más. En Efesios 4.22 y 23 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu. O sea, ¿qué quiere decir? No te quedes ahí... A lo mejor ya las rodillas, ¿qué podría representar las rodillas para ti? Ya estoy sirviendo de decán, ya estoy dando clases, pero toda la semana es un reverendo relajo. Ahora, vamos a hacer una, un alto aquí y preguntémonos, ¿realmente desea Dios que nuestra relación con Él se mantenga en este nivel? Seamos sinceros. ¿Tú crees que Dios quiera que te mantengas en ese nivel? Claro que no, porque Él ve el riesgo que hay en que estés, como yo les digo, bailando con el enemigo. Tienes los pies, hasta las rodillas, tienes ahí metido en la relación con Dios, pero estás abrazando otras cosas todavía y Dios ve ahí el riesgo. Él quiere que nuestra relación sea una relación profunda, profunda. Mira, voltea a la persona que está a tu lado. Pero hazlo y dile, boga mar adentro. Dile, boga mar adentro. Vamos a continuar con el versículo. Dice, ¿y qué, qué, qué, ¿qué le respondió Pedro? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado ¿Sabes qué? Aquí se refleja muy bien la relación que existe entre muchos creyentes y Dios Y digo esto porque dentro del cuerpo de Cristo Hay una actitud muchas veces negativa Y quiero que notes bien que esta fue la primera reacción de Simón Pedro Cuando Jesús le dice Órale, tira las redes Y muchas veces tú y yo, Dios nos dice las cosas y... Nah. No sé si entendieron lo, lo del video, lo que decía, porque se oye muy así. Pero ahí en esa reflexión que están haciendo, dice, está diciendo Pedro, ¿qué puede saber un carpintero de pesca? Jesús era carpintero, ¿no? ¿Qué puedes saber? Y muchas veces tú y yo le decimos al Señor. ¿Qué puedes saber tú, Señor, de mi vida? Es que tú no sabes, Señor. ¿Cómo voy a hacer esto? Va en contra de toda lógica. Va en contra de todo, Señor. ¿Cómo va a ser posible? No, no, a mí no me digas esto, Señor. Esa fue la primera reacción de, de, de, de Pedro. Cuando le dijo, echa tus redes. Seguramente Pedro estaba cansado, habían estado toda la noche, su fuerza física se había acabado, estaba debilitado mentalmente, así como diciendo, como, perdón que lo diga, pero como dicen los, los, los jóvenes hoy en día, no manches, señor. O sea, no, ¿no viste la soba que nos acabamos de poner? ¿Y me dices que vuelva a tirar las redes? No inventes, señor. No inventes. La triste realidad del caso es que existen muchas personas que han creído en el Señor y no avanzan en su relación con Dios porque en vez de obedecerle y buscar más de Él, en todo momento se pasan su vida entera inventando pretextos. Siempre hay pretextos para todo. Y le decimos a Dios, Señor yo he tratado pero no he podido vencer. Pretextos. ¿Y sabes por qué dice la gente eso? Porque se les olvida lo que dice Romanos 8.37 Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Entonces no digas, no puedo. Y entonces otra persona le dice al Señor, Señor, yo he tratado, pero esto es algo imposible. ¿He escuchado a alguien así? Es que esto es imposible. Por eso, por eso oramos por este niño, por Dani. ¿Sí? Los médicos dicen, ye, yeah, pero ese es el médico, esa es la ciencia, esa es la lógica limitada. Mi Dios, mi Dios es sobrenatural. Va sobrenaturaleza. Es algo imposible. Y cuando dices, es que es algo imposible, Dios, ¿cómo va a ser? No, no veo por dónde. Es imposible hacerlo. Se nos olvida lo que dice Lucas 18.27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y otras personas le dicen, oh yo estoy, estoy tratando pero estoy cansado de batallar. Y estas personas dicen, oh estoy cansado de batallar porque se les olvida lo que dice en 2 Corintios 12.9 cuando dice, bástate mi gracia. porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile, fortalecete en Cristo. Pero pasa una cosa bien chistosa, ¿eh? Cuando les digo, dígale a la gente, agarran y todos, mira, agarran y ven, ven. Es que, es que es, de veras, estar aquí al frente, de veras, te das cuenta de muchas cosas. Un día los voy a invitar a predicar a cada uno de ustedes para que vean cómo se duermen, cómo están chateando, cómo están platicando. Y tú acá, por acá, y todo el mundo así. Pero, pero les digo, fortalecete en Dios. Entonces se voltean a ver y todos Sobre todo si no conoces a la gente que está al lado, ¿verdad? Y, te... y no le dices nada. fortalécete en Dios en el poder de su fuerza. Mira, ¿ves cómo no me está diciendo nada? ¿Me lo puedes decir, por favor? Gracias. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: "Boga mara adentro." "Boga mara adentro." "Boga mara adentro." Fortalécete en Dios. Fortalecete en Dios. La gente se pasa la vida entera inventando pretextos del por qué no podemos alcanzar una victoria. Es que no alcancé la victoria porque esto, porque el otro, pues a lo mejor porque Dios no quiso. Oh, no alcancé la victoria porque, da por esto y por en vez de que tú estés rechazando los ataques del enemigo Y puedas decir como dice en Salmos 18.2 El Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía En Él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio En vez de estar inventando veinte mil pretextos Ahora debemos de preguntarnos, ¿desea Dios que nos pasemos toda la vida entera poniendo pretextos? La respuesta es no. Dios desea algo muy diferente a esto. Y mira, para que entiendas bien lo que quiero decir, o sea, vamos a detenernos otra vez en nuestro ejemplo de la playa de Manzanillo. Piña colada, margaritas. Con, no, sin. Ahora, preguntémonos, ¿se nos dificulta caminar allí en la arena con el agua hasta la cintura? Te cuesta más trabajo, ¿no? Y cuando tienes el agua en la cintura, ¿qué pasa con el oleaje? Y sí te puedes mover, ¿sí? Pero estás. Y sientes, ¿no? Y ya todos empezaron a... A ver, háganle así todos, porque háganle así, y te mueve el oleaje, te mueve el oleaje. Con el agua en la cintura se nos hace un poco más difícil, porque la corriente del mar, ¿a qué me estoy refiriendo con la corriente del mar? Con la presencia de Dios, la relación con Dios, empieza a ejercer una fuerza más sobre nosotros. Y sí estamos limitados en algunas cosas, pero si quieres correr teniendo el agua en la cintura, ya casi no puedes. Es más, se te hunden los pies en la arena, porque entre más fuerte te apoyas, más te, como que te hundes más. Se pasa bien chistoso, ¿no? Con el agua en la cintura tienes más limitaciones de lo que puedes hacer. En otras palabras, nuestra relación con Dios nos detiene de hacer cosas que caen fuera de su voluntad. ¿Por qué hacemos cosas que están fuera de su voluntad? Porque nuestra relación con Dios como está, a lo mejor nada más nos está mojando los pies. Y es bien fácil sacar los pies y salirte. ¿No? Pero cuando estás en la cintura, ¿qué pasa? Que te, te está moviendo. Y quieres regresarte y viene el rebote de la ola y como que le tienes que poner más si te quieres salir, ¿no? Y es como si Dios te dijera, espérate, espérate, no te salgas, espérate, ven aquí. Tú ya tienes una relación conmigo, ya has trabajado esa relación. O sea, espérate, no te salgas. Quédate aquí. Y cuando el Señor empieza a obrar en tu vida así, entonces empiezas a hacer cosas que están dentro de su voluntad y menos cosas que están fuera de su voluntad. ¿Qué representa esto? Que fácilmente ya no podemos ser arrastrados por la maldad Porque estamos más agarrados del Señor Ya no vas a ceder a esos impulsos de la carne con tanta facilidad Pero volvamos a preguntarnos ¿Desea Dios que nuestra relación se mantenga en este nivel? No Más Exactamente Y aunque nuestra relación con Dios se encuentre ahora en este nivel, tienes el agua hasta la cintura, y aunque tu relación con Dios ahora es mucho más profunda que cuando iniciaste, ¿recuerdas? Cuando creíste y dijiste, sí Señor, te recibo. Ahora tu relación es más profunda, Dios quiere más, porque Él quiere movernos de nuestra área de confort. ¿Qué pasa cuando te metes al mar y tienes hasta acá el agua? Se siente rico. Y pero pero te quieres mover y quieres caminar un poco más y casi ya no puedes. Te mueve, ¿qué pasa? Pues tienes que subir los piecitos y nadar tantito para que vuelvas otra vez y, y ya llegas y estás más bajito otra vez. Pero cuando tienes el agua acá, ahora sí que en buena onda el agua hasta el cuello, o sea, en, en sentido inverso contrario, <risa> te puedes mover menos en las cosas del mundo y más en Dios. Y aún así volveríamos a preguntar Dios quiere que estés en ese nivel, no, y la respuesta a esta última pregunta la encontramos en lo que en lo que Pedro le contesta al Señor cuando le dice más en tu palabra echaré la red. Ese es el nivel que Dios quiere de nosotros. Yo no lo entiendo, no me no comprender. Como dicen acá los vecinos. Mi no comprender. Todo mi ser me dice que es contrario a la lógica del mundo y a lo mejor tienes a tus cuates y a tus familiares y a tu mamá y al hermano, al primo, a la nana diciéndote, "¿Sabes que estás loco? ¿Cómo te estás metiendo con Dios? ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Cómo estás ahí metido con Dios? No, no, no, no es posible." Y tú dices, "Mi no comprender." Pero en tu nombre voy a echar la red. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante y ese es el nivel de relación que Dios quiere contigo. Porque Dios no quiere que el nivel de relación que tú tengas con Él sea en los pies, en las rodillas, en la cintura, en el cuello. Sino Él quiere que te eches un bucito en Él. Y estés metido en el mar de su presencia. Porque Dios desea una comunión contigo, con su Espíritu Santo. Y que te dejes guiar por Él en todo momento... Todo momento Todo momento Por su Espíritu Dios desea que te sumerjas Completamente en su voluntad Y sabes que Eso es lo que debemos de pedir a diario Pedir como dicen Salmos 43.3 Te envía tu luz y tu verdad Señor Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Guíame Señor, guíame Señor. Y cuando tu relación con Dios empieza a crecer a ese nivel, cuando confías, empiezas a confiar plenamente en Él, en su palabra. Él te dice, echa la red, pero Señor es que he estado aquí trabajando toda la noche, no juegues. ¿Cómo me pides que hagas eso Señor? Pero yo en tu nombre he hecho la red. ¿Sabes qué pasa con eso? Aprendemos a depender completamente de Él. Ahí es donde nos gana. Ahí es donde nos gana. Porque ¿sabes qué? Estamos bien contentos con el agua a las rodillas. Y yo hasta aquí, mira, yo, yo no me comprometo más, y yo no hago esto más, y no, ¿sabes qué? No, no, no, mira, yo, yo leo mis versículos, yo oro ahí, y, y, y, y no, no me pidas más. Yo llevo mi relación con Dios. Pues qué bueno que la lleves, pero Dios no te quiere en ese nivel. Yo no sé en qué nivel estás tú ahorita, eh. pero lo que Dios te está diciendo hoy, tienes que subir de nivel, tienes que, que, que, que subir el nivel del agua en el ejemplo del mar. Tienes que meterte más con Él Porque entre más estés con Él Menos vas a hacer las cosas del mundo Y más vas a hacer su voluntad Y más vas a depender de Él Y eso es lo que Él busca en nosotros Jeremías 33, del 2 al 3 dice Así ha dicho el Señor que hizo la tierra El Señor que la formó para afirmarla El Señor es su nombre, clama a mí y yo te responderé, dice y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo he encontrado que gente que está en un nivel de aquí, de la agüita, o en un nivel de aquí, que empieza a juzgar las cosas de Dios y decir, no, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Cuando tiene una relación así, el Señor te dice, échate un clavado en mi presencia, métete en una relación íntima conmigo, y entonces yo te voy a enseñar. Y ahí lo dice. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Que cuando estabas en este nivel decías... Eso no es para hoy. Eso no es de Dios. Pero cuando te metes en una relación íntima con él, el Señor te empieza a decir: Yo te voy a mostrar. Fíjate esto. Fíjate esto otro. Y tú vas a decir: ¡Wow! Me encanta la expresión del Rey León de Simba. ¿Cuántos vienen al Rey León? ¿Cómo le hacía Simba cuando el papá Mufasa le está, uy, Mufasa? Cuando Mufasa, le, le, le, su papá, el rey, le, le estaba mostrando el reino. ¿Cómo le hacía Simba? ¡Wow! Así debemos de ser. Y Dios te empieza a mostrar cosas que, que antes ni siquiera las hubieras imaginado en Dios. Y de repente te metes en una relación tan profunda. En una intimidad tan profunda con Dios que de repente dices... Es que este versículo lo he leído ochenta mil veces. Es más, me lo sé de memoria y de repente Dios te muestra algo y dices, wow, qué grande eres Dios. ¿A cuánto les ha pasado así, que de repente leen un versículo y a lo mejor lo podían haber escuchado y de repente dices, Dios, ay me hablaste Señor. Les, a mí me pasa un montón de veces. Espero que a ti te pase un montón de veces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando aprendemos a confiar completamente en Dios, entonces Él nos guiará a través de toda situación. Cuando aprendemos a confiar completamente en Él, entonces podemos decir, como me encanta, y esto me lo enseñaron desde que era yo así, chirrinquichín, o sea, hace poquito, así, cuando era chiquito, me enseñaron esta, este Salmo precioso, Salmos 4.8, En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor. Me haces vivir confiado. O sea, ¿tú puedes decirlo? Enséñaselo a tus hijos, ¿eh? De veras, es palabra que se les queda. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Y hay otro, hay Salmo que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. Pero eso habla de una relación íntima, ¿eh? Es habla de una convicción en la cual yo me puedo dormir y, y como dice mi esposa, tú te mueres, tú te mueres, y saber que el, mi Señor está sosteniéndome ahí. Y que si no, no amanezco, la pues amanezco con Él. Y si amanezco, gloria a Dios. Sí. Una confianza, eso es lo que genera el sumergirte en la relación. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente un gran porcentaje de los creyentes nunca obtendrán ese júbilo, nunca obtendrán esa paz, nunca obtendrán, obtendrán esa realización, la confianza y el amor que Dios de, de Dios que llega con esa relación íntima porque no se quieren meter en una relación íntima con Dios. Y entonces voltean a ver a los otros que están llenos de gozo y llenos de, de paz y dices... ¿De cuál te fumaste? ¿De cuál te fumaste? Es que tú no sabes la relación que tengo con Dios. Pues es que pues no te entiendo. Claro que no lo entiendes porque no tienes una relación. Es como si yo te hablara del amor de mi esposa. Y yo te empiezo a decir, es que mi esposa, oh, amada de mi corazón, paloma mía. Y dices, ¿por este cuate? ¿Qué le da a la esposa, no? ¿Toloache o qué le da, no? No lo entiendes porque no lo vives, y menos si tienes una relación de conflicto con tu esposa, menos aún, no obtendrán este júbilo, esta paz, esa realización, esa confianza, porque no están dispuestos a abogar mal adentro. Algo de lo que decía esta, esta no sé dónde lo dejé, algo de lo que decía el video que, que, que vimos. Dice, dice, yo dudé en obedecer su orden, porque ¿qué podía saber un carpintero de pesca? Sin embargo, algo me movió a obedecerle. Después de todo, yo había escuchado cosas increíbles sobre él. Y dice, y cuando tiré la red ocurrió algo inesperado, se llenó de peces y demás. Dice, ese día ocurrió un cambio en mí, acepté el reto de bogar. Mar adentro Y entonces ahí conocí su corazón Y él me mostró los planes Que tenía para mí Muchas veces queremos saberlos. Dios qué tienes para mí Señor Qué tienes para mí Y no tienes una relación con él Dice: me enseñó el propósito Para mi vida Y fue necesario alejarme de la orilla Y de la multitud Para acercarme a él Eso a mí Estaba a las dos y media de la mañana y estaba yo. <ríe> Aléjame de la orilla, Señor. Aléjame de la orilla, Señor. Y eso es lo que yo quiero que hoy te lleves, Señor. Yo quiero bogar mar adentro. ¿Qué tan profundo, no? o sea, hasta dónde me quieras llevar, Señor? Pero yo quiero estar contigo. Bogar mar adentro, muchos no están dispuestos a bogar más adentro Y no van a obtener todo esto porque no están dispuestos a rendirse a la voluntad del Señor A rendirse a la presencia del Espíritu A rendirse a la presencia del Rey Supremo que es Jesús Al Rey exaltado, al Rey del Universo que es Jesús A rendirse al Padre de la Gloria, al Padre de las Luces Nuestro Padre Celestial Pero para aquellos que dan ese paso de bogar más adentro Ese paso de fe, existe una gran promesa. ¿Cuántos les gustan las promesas? Todos, ¿verdad? Existe una gran promesa. Y sabes, está ahí en esos versículos, dice, Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Muchas veces queremos que Dios te haga el milagrito, cuando estás aquí. Y no te das cuenta que lo que Dios quiere es que, Bog es mar adentro y entonces ahí, ahí mar adentro entonces él va a llenar tus redes lo que eso signifique para ti económico, en relación interpersonal en lo que tú quieras ponerle ahí en las redes lo que quieras llenar tu red de peces encerraron gran cantidad de peces mira, escucha bien esto escúchalo bien, mira, y lo puse así con rojo y, y, y con bold, o sea con así porque dice, la obediencia de ellos Produjo una gran bendición en su vida No cupieron los peces En sus barcas Tuvieron que llamar a la otra barca Y las dos barcas estaban hundiendo Por la cantidad de peces Y muchas veces tú quieres llenar tu barca Y quieres llenar las redes Estando en la orillita ¿Y dónde se encuentran los peces? En lo profundo Es más, cuando estás en la orillita ¿Qué clase de peces hay? Charalillos de chapala de Caji, no sé si hay en Kaji, no. Pero... Charalillos, chiquilines. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso es que muchos creyentes se conforman con los charalillos. Y agarran el charalillo. ¡Ay, qué bueno es mi Dios! Bendito eres, Señor. Y tienen el pececito así. Y se conforman con eso. Señor, yo voy a lo profundo. Yo voy... Peces grandes gordos, pesados que me saquen una foto así mira cuántas libras pesó este pez yo voy por los peces gordos eso dijo Calderón ¿verdad? No. yo voy por otros peces gordos yo voy por la bendición de Dios que está que se produce a través de tener una relación íntima una relación personal ellos se movieron escúchame bien ellos dijeron más por tu palabra o sea ¿qué estaban diciendo no te estoy creyendo yo soy el experto en la materia y tú me dices que tire las redes pero bueno porque tú lo dices lo voy a hacer ellos se movieron fuera de su capacidad y de su entendimiento humano y escogieron escuchar la voz de Jesús Mira mis queridos hermanos y hermanas, hoy, si queremos llegar a una relación más profunda con Dios, tenemos que movernos fuera de nuestra capacidad y confiar en Dios en todo. Dios desea que quitemos nuestra vista de nuestras capacidades y pongamos nuestra vista en aquel que todo lo puede. Isaías 55 del 8 al 9 nos pone en nuestro lugar para todos aquellos de nosotros que alguna vez hemos dicho no, no, no, es que esto no es de Dios esto sí es de Dios o oh, no, mira, no, acá esto, sabes qué Isaías 55, 8 nos pone en nuestro lugar porque el Señor dice mis pensamientos no son tus pensamientos ni tus caminos mis caminos dice el Señor Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos. Y mis pensamientos más que tus pensamientos. Entonces, si Isaías nos pone, ahora sí que la línea de la medida, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Relacionarnos con el que tiene los pensamientos más altos. Porque en mis pensamientos yo no lo puedo hacer En mis fuerzas yo no lo puedo hacer Pero yo me agarro y yo voy con el que tiene Pensamientos más altos Y yo me relaciono con él Y entonces cuando me relaciono con él Él te empieza a revelar esos pensamientos más altos Las cosas ocultas y profundas que leímos ¿sí? Anteriormente y entonces dices ¡Wow! Sí es cierto Dios Sí es cierto Sí, es cierto. Dios desea que nos rindamos a Él completamente y que nos dejemos guiar por Él en todo momento. Escúchame bien, factor importante en los creyentes que impide esto, el temor. Temor a lo que puedan decir o a lo que puedan pensar hace que muchos se pierdan. De las abundantes bendiciones de Dios. De los peces gordos. Se quedan con los charales. Por eso con frecuencia vemos a gente que cae nuevamente en el pecado. Recordemos que la obediencia de Pedro y de los hombres que iban en la barca. Fue lo que produjo la enorme pesca. Y será tu obediencia la que causará enorme bendición en tu vida. Y en aquellos que te rodean. Recuerda que tu obediencia... Causará que su presencia nunca falte en tu vida. Nunca falte en tu vida. Para concluir. Boga amar adentro. Todos aquí estamos llamados. Escúchenme bien, todos, no hay ni uno solo, de los que estamos hoy aquí, o de los que puedan escuchar esta conferencia, no hay ni uno solo, que no estemos llamados a una relación más profunda con el Espíritu de Dios. Que es la presencia misma del Padre, es la presencia del Hijo y es la presencia del Espíritu Santo. Dios en tres personas, estamos llamados a tener una relación íntima, todos nosotros. Estamos llamados a abogar mar adentro en nuestra relación. En otras palabras, depender de Él para todo. Yo te invito a que no comprometas tu obediencia a Él. No la comprometas diciendo, bueno, es que, y es que, y es que, y el esquizofrenia entra. Los pretextos entran. Somos tentados a dejar de obedecer. Somos tentados a dejar... Esa relación preciosa Con el Espíritu Santo Somos tentados a, a dejarnos guiar Por los fracasos y los temores En vez de dejarnos guiar por su presencia en tu vida Somos tentados a abandonar Lo que Dios nos ha entregado Porque nuestra relación con Él no está al nivel que debe de estar Ahora yo te pregunto a ti ¿En qué nivel está tu vida? Y yo me lo pregunto a mí Y hoy en la madrugada me está diciendo ¿En qué nivel está mi vida? Yo quiero más de Él Y eso no nada más es exclusivo de mí, ¿eh? está, está bien dicho, exclusivo de mí. No es exclusivo de un servidor. Es de todos. Estés parado aquí o estés sentado allá o estés sirviendo allá o estés haciendo lo que estés haciendo para todos es una relación más íntima. Boga mar adentro. Qué tan profundo envió Jesús la barca. No lo sabemos. Lo envió en el punto justo donde estaban los peces. Para mí, tal vez va a ser 50 kilómetros más adentro de mar. Para ti puede ser 10 kilómetros. Para ti puede ser 15. Pero una cosa te aseguro, no va a ser en la orillita. No va a ser en la orillita. Jesús les dijo, mar adentro, mar adentro. Ahora, ¿a qué profundidad vamos a remar? ¿Va a ser dependiendo? tanto queramos alejarnos de la orilla, porque sabemos muchos que estamos si ¿Sí quiero contigo, señor, pero espérate, si ¿Sí quiero, ¿Sí? me va a regañar mi esposa si ¿Sí quiero. Pero a la vez no quiero. ¡Ay, es que mis amigos! Ay, ay, ay, ay, los cuates hermosos. ay Mis compas. La novia. Es que no sabes cómo me gustan las margaritas, Señor. ¡Oh, las margaritas! ¿Qué hay en tu vida que no quieres soltar ahí en la orilla? ¿Sabes qué? Si entramos en la conciencia de la profundidad de lo que estamos hablando hoy, agarríamos y, ¿sabes qué? Correríamos así, así... Y nos aventaríamos hacia adentro del mar. Y le a la desesperada. nada le Menos quiero de ti. Más quiero de ti, Señor. ¿Qué tanto tenemos que remar? Dependerá de qué tanto queremos alejarnos de la orilla. Dependerá de lo grande de nuestra necesidad. Y de la aprensión que tengamos. De estar cerca de Él. No sé si vieron la película La Última de Narnia. No sé si vieron, pero se la recomiendo que la vean. Al final hay una escena preciosa, donde, donde, donde uno de los animalitos que era así mosquetero y demás y todo, o sea, termina su tiempo y se sube a una barquita y empieza a navegar hacia dentro del mar. Y de repente viene como una ola gigantesca y viene la ola así y la barquita sube así y pasa del otro lado. Y lo que te deja la película es... Llegó con el Señor Preciosa esa escena final De esa película de Narnia La última de Narnia Vela O sea, yo cuando la vimos Y con mis hijos la vimos Dijimos ¡Qué gruesa está esa escena! Yo quiero, yo quiero subirme a la barca Yo quiero ¡Rémale, rémale, rémale! Porque yo quiero llegar allá Donde Él está Yo quiero estar más cerquita de ti ¿Cómo dice la canción? Cerquita de ti ¿Cómo va? A ver aquí Cerquita de Dios Cerquita de va. Ay, me está fallando mi a ver acá, mi la otra vez. en la que dice cerquita de Dios, algo así dice la canción. Cerquita a los dos dice, cerquita a los dos, cerquita de Dios, algo así dice. Si nos dejan, si nos dejan. Pero ese si nos dejan es allá a la orilla, ¿eh? Si nos dejan. si nos dejan, déjalo, déjalo, vete allá, depende de la aprehensión, el pescado se encontraba en lo profundo del lago, en lo profundo del mar, no en lo bajito, Dios te lleva a través de que tú bogues mar adentro, a la profundidad de su palabra de Dios, te lleva a la profundidad de entender el sacrificio de Jesús precioso, Que cuando estabas en el nivel aquí de la orillita, lo, lo entendiste de, de, de primera entrada y le creíste. Pero cuando tú te metes, entiendes la profundidad del sacrificio de Cristo. Entiendes la profundidad de la palabra de Dios. Entiendes la profundidad de la voluntad del Padre. ¿Cuántos no queremos conocer la voluntad del Padre? Cuando Pero no la vas a conocer en la orillita. Y menos bailando con el enemigo, la vas a conocer allá en la intimidad con él. Lo profundo de la voluntad del Padre, lo profundo de la relación que es el Espíritu de Dios, de relacionarnos con, con esta persona preciosa que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y que está hoy aquí, y que sabes que no solamente está aquí, sino mora en ti y en mí. Muchas veces nos relacionamos con el Espíritu Santo, como los jóvenes hoy, como todo el mundo se relaciona. Le ponemos caritas felices y, y, y, y, y, y, y et, et, limitamos las palabras con Él. Y hasta aparecen, bueno, mis papás y todavía me tocó telegramas, ¿no? Punto. Te quiero, Espíritu. Punto. Sí, dame más, punto. Y muchas veces nuestra relación es así. soltémonos de la orillita. ¿Te quieres soltar de la orillita? Es que no sé nadar. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Y por último, cuando estás ahí en lo profundo de la relación con Él, Él te va a mostrar Lo profundo... De sus propósitos... De su reino... Y del reino que vendrá... Bogar mal, mal adentro... Ir a lo profundo... Es ahí donde nuestras necesidades... Los peces... Serán suplidas... En las cosas... Profundas... De Dios... Pero al entrar en lo profundo de Dios... Tal vez te pueda causar temor Como a Pedro y a sus compañeros Porque al entrar en lo profundo Estarás viendo Y estaremos viendo Cosas maravillosas Maravillosas Sobrenaturales Pero sabes qué te dice el Señor Cuando estás ahí Y entra ese temor No temas Desde hoy Serás pescador de hombres No temas ¿Y sabes qué? Vamos a dejar Pretextos Vamos a dejar Situaciones Nos vamos a soltar de la orilla Y como dice ahí Al final de sus versículos Dejaron Todo Y le siguieron Ese es el nivel Que Dios desea En tu vida y no pidas menos que eso que nadie te limite que nadie te diga no, hasta aquí puedes nadar y te pongan así la, la, la valla y digas hasta aquí aquí te pongo flotadores para protegerte de los tiburones en el mar de Dios no hay tiburones aviéntate en la presencia de Dios Hoy cantamos una canción Que se, se llama Un despertar Y yo quisiera que la volviéramos a cantar y, y te fijes lo que dice esa letra Porque habla precisamente de esto Tú y yo necesitamos Un despertar en Dios ¿Y qué es un despertar? No sé cómo te despierten tus papás Pero digo porque no tengo tanta confianza con él a lo mejor llega tu mami y te dice chiquito precioso pero a lo mejor llega tu padre como he llegado a veces verdad despiértate sí o no ¡Despiértate! ¡Ay, pa! ¡Despiértate! Tú y yo necesitamos un despertar Como sea, dulce o golpeado Como tú quieras Pero necesitamos un despertar en nuestra vida ¿Sabes qué necesitamos? Bogar mal adentro Y bogar mal adentro significa Remarle Significa levantar tu vela Y que tu vela Sea hinchado por el viento del Espíritu A donde Él Te quiera llevar ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿O quieres estar en la orillita? Y que tus cuates, tus amigas Te vuelvan a jalar Tus tu, tu, tu situaciones te vuelvan a jalar y, y, y empieces Bueno, está bien, hoy me seco los pies Yo no quiero eso Yo no quiero Nunca, nunca secarme, nunca, sin estar plenamente bañado de la presencia de mi Dios. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y mira, si, si Dios te ha hoy en, en esto, no tengas pena en, en decirle al Señor, yo quiero, yo quiero bogar mar adentro. Y lo quiero hacer porque tú... Gracias por haber escuchado este mensaje de ID, Identidad y Destino